Próximo viernes dejan su nombre, su número, sus últimos tres del DNI y participan del de sorteo. Estuvimos hablando también de los d e b u t de los argentinos en el nuevo basquete de Brasil. El primer turno fue para la Provítola. Y para. Mira qué paradójico, dos por equipo. El primer turno para la Provítola y para Germán,、eh, con la victoria del Flamengo. Segundo turno para debut argentinos en la edición número 7 del nuevo basquete brasileño. Fue para Marcos Mata y para el Juan Pablo Figueroa, que también ganó su equipo, el Franca. Y en la jornada de ayer. Palmeiras, en calidad de visitante, le ganó a Río Claro con el debut de Nico g i a n e l l a y la continuidad de Maxi Stanich en el equipo verde. A Maxi Stanich le damos la bienvenida en uno contra uno radio para charlar un ratito de cómo se viene esta nueva edición de la NBB en Brasil y del de triunfo de su equipo ayer y del debut también de Nico g i a n e l l a en la Liga Brasileña. Maxi, ¿cómo te va? Buen día. Mati Traverse y Fabián Pérez, te saludamos. ¿Cómo andan, Mati? ¿La c h e g c ó m o andan? Bien, todo muy bien, por suerte. Todo bien, aquí charlando de básquetbol, hablando de la liga y bueno, queriendo también estar en contacto con ustedes que están,、eh, que están jugando y nos están representando en otro lugar. ¿Cómo, ¿Cómo fue lo de ayer? ¿Ajustado un triunfo? ¿Esperaban un partido así o tal vez, de acuerdo al armado de los equipos, pensaban que podía llegar a ser distinta a la historia? Bueno, la verdad fue duro. Una cancha difícil donde la verdad que les va a costar a muchos ganar. Y nosotros arrancamos ya con dos pibos menos por un problema que había habido el año pasado cuando f u i m o s los p l e r d f ó y tenían unas fechas de suspensión. Así que sabíamos que íbamos a estar d i s m a d o s Pero nada, el equipo jugó muy bien, muy bien el primer tiempo. Abrimos el primer tiempo de diez puntos y, y en el final del último cuarto yo me l e s i o n o el tobillo, salgo. Y ellos empezaron a venir y t e n í a m o s poca rotación.、Eh, nada, lo terminamos cerrando bárbaro y ganando al final. ¿no? Pero fue, fue durísimo. ¿Y cómo, cómo, cómo pensás que se puede llegar a dar este año la temporada de la liga a, allí en Brasil? ¿Distinta a la del año pasado o, o realmente hay u, una, una ruptura importante en el armado nuevamente de Flamengo en relación al resto? a Flamengo y Bauró están encima del resto. Claro. Más allá que si bien se les puede ganar un partido en una serie larga, la verdad es que tienen, tienen muchas variantes y, y son un equipo largo.、Eh, después, durante la temporada, hay un montón de imponderantes, un montón de, de cuestiones que van más allá de lo, de lo que uno puede analizar. Pero sin ninguna duda, los dos hoy por plantel están por encima del resto. Fabi, te、Estamos、escucha en... Maxi Stanich. Hola Marci, ¿cómo Hola, te va? Buen día, ¿cómo andas? Bien, bien, acá estamos. Acá estamos. Eh, ¿Estás eh... solo o fuiste no, con、eh... la familia? ¿Cómo? ¿Est ¿Estás solo o fuiste con la familia? No, ahora estoy solo hasta que terminen los chicos en la, la escuela y ahí se viene mi s e ñ o r o con los n e n e s ahora a mitad de diciembre. Que c a r o que t a m en la lo pregunto, pero para el jugador、no. también es, es importante estar cerca de los a f e c t o s ¿no? Sobre todo. Este, cuando uno está fuera del país, ¿no? Sí, durísimo. La verdad, yo e s é durísimo y, y nada. Lo, la única, digamos, acá en el club se portaron de primera, querían que vuelva a toda costa y nada. Y ellos jugaron el, me dijeron: bueno, no vengas para el Paulista, v e n í para la Liga, v e n í a a finales de octubre. Y de esa manera a mí también se me hacía más fácil para acomodarme y estar poco tiempo lejos de, de, de mi mujer. Y mi claro, hija, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo llegaste físicamente después de estar un tiempito parado? Eh, digamos, eh, seguramente estuviste entrenando, pero digo, a nivel del básquet, ¿no? A, a, a ritmo de competencia, ¿cómo llegaste? No, físicamente llegué muy bien, al ritmo de todo el resto, es más, estaban sorprendidos porque no, no me llegó nada a adaptarme por el laburo que hice con él. Con Patito Pasear es el profe y seguí muy bien.、Eh, de básquet, normal. O sea, si bien estaba entrenando, estaba haciendo un laburo,、eh, cuando empezás a, a ir y vuelta, el, a jugar con la pelota, a manejar los tiempos, te cuesta. Pero ayer, te digo, 25 minutos llegaba hasta el momento donde lesioné y lo, lo banqué bastante bien. O sea, más allá de 6 meses sin jugar. Eh, contento porque, porque respondí bien desde ese punto de vista. Sí, porque es un tiempo p r u e n c i a l seis meses son este, unos, unos cuantos meses sin, sin tener este, mucha competencia. El hecho de que e s t é Nico, este, es, pa, es para vos mejor y también para él, este,、eh, pueden este, tener un compañero en donde apoyarse o, o, o no, a esta altura ya de tu carrera, este, ya esas cosas ya quedaron atrás. y fue solamente el principio cuando vos te fuiste de nuestra liga nacional no es fundamental es fundamental primero cuando empezaron el armado del equipo acá me preguntaron por, por jugadores argentinos yo les les d i j e algunos nombres les había gustado mucho diego garcía、eh, diego terminó cerrando en quinza y, y me gustó la, la vida de nico no lo conocían y yo al tenor dije no lo dude s pues e su n jugador de otro nivel y la verdad es que están muy contentos Eh, eh, con Nico, con lo que lo que representa a él primero como persona, pues un, es un 10 de persona y por la calidad de jugador. Tiene un, un nivel.、Claro. Yo, soy, yo soy un fan del, del, del estilo de juego de Nico, ¿no? Lo sufrí jugando en contra mil veces y,、claro. y lo conozco de chiquitito. ¿Y cómo lo ves、eh, conociéndolo? Sabiendo que además、eh, la gente que nos escucha sabe que a Nicolás le tocó pasar una muy fulera.、Eh, ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, o ü e o Lo veo muy bien, muy bien, obviamente、eh, no hay palabras para explicar lo que, lo que, siente, lo que debe sen haber sentido él y lo que siente eh, eh, Nico n con, con la situación que vivió. Pero yo lo, lo veo muy bien, Llega, es el primero en llegar al entrenamiento r i é n d o s e todo el tiempo haciendo chistes. Estamos tomando mate después en la casa con, con la mujer, con Mariana, con los dos nenes.、Eh, la verdad que lo veo muy bien. Y hemos hablado del tema, y lo veo fuerte, y lo veo con ganas de seguir. Y, y ve la vida ya como que él me decía que cambió el modo de ver muchas cosas. Y, y eso le ayuda también al básquet. Se, se nota, se nota eso. Sí, ese.、Eh, eh, a, a mí. Vos, está, vos estabas hablando y, y, y me recorrió el cuerpo una sensación muy fea,、eh, compartiendo inclusive esto que lamentablemente le pasó, le pasó a Nicolás. Por eso también te lo preguntaba, porque sabemos que tenés una relación muy cercana con él. Y, y es bueno también enterarnos que, que está fuerte, que está con ganas, que va, que va a su laburo con ganas y que lo está disfrutando. Porque además me parece que también es una competencia que a, para su estilo de juego le va a venir muy bien la Liga de Brasil a Nico. Sí, sin ninguna duda. Sobre todo lo, lo importante es que acá, cuando me decía, yo necesitaba salir un poco. Y cuando hablamos, y yo le dije, Nico,、eh, salgo de Brasil. Le digo, hablé con el técnico, le hablé de vos, me dijo, sí, dale, necesito salir. Porque lo primero le pregunté a la persona, ¿no? Al jugador. No hace, falta la, no hace falta decir nada de c ó m o j u g a r Claro. Y él me dijo, necesito salir y me vendría a Bárbaro. Después llegaron, a h a b l a r o se pusieron contando con su agente, e demás Y arreglaron todo. Y, y ahora que llegué, yo como que él, él se relajó y está más tranquilo. Fue un comienzo difícil, p o r los primeros meses no conocían a a d i e Ahora estamos los dos juntos y con, con Neto, que es el, el dos que ya estaba el año pasado acá, que es muy parecido a Vivito García, en e s e estilo de juego, los tres. Para mi modo de v o r y para lo que muchos hablan acá en la liga, estamos d entre o d de los 4 o 5 mejores parejas de 1 o 2 que hay en la liga, ¿no? Sí, sí. Tienen una buena tripleta de base también. Sí, sí, los dos, no. no, no los tres ahí en, esa, en esas dos posiciones nos complementamos bien. Somos los tres bien distintos. Y, y hoy, eso acá en una liga como la brasilera, donde, donde es un juego muy, muy perimetral y donde los pivotes. No hay grandes pibos que juegan el poste bajo, sino pibos atléticos、uh -huh. y que juegan bien las continuaciones de los q i c k a n d rol. l、eh, Si vos tenés dos jugadores que pueden dominar e s a posición,、eh, arrancás ya con, un, con una buena base. Bueno, eso veía Maxi ayer con Limeira,、eh, con Nesinio, con Jackson.、Eh, lo, bueno, no viene acá Ronald Ramón, pero está en el equipo, y con Fioroto y con Rafael Mineiro en la pintura. Eh, no tienen un pivote terminante, pero se hacen larguísimos si tienen ganas y cuando se ponen a defender. No, no, no. Aparte, ¿sabes lo que me sorprendió, Mati, cuando llegué acá? Que todo el mundo, siempre el preconcepto nuestro es: la, la Liga Brasilera no se defiende. Y juegan a correr y tirar. Sí, es verdad, tienen otro concepto. De por ahí, cuando uno está libre. Eh, Toman el tiro por ahí fuera de f fuera de un e de r a u sistema, no son esquematizados como nosotros en Argentina. Pero lo duro que se está defendiendo y lo físico que se está poniendo cada día, nosotros a y e r fue un partido de 70 puntos porque hubo hubo dos expulsados,、eh, t r expulsados, s e hubo tiro libre、eh, seis tiro libre en un lado, sino un partido de 65 puntos, con mucho contacto físico y, y me sorprendió eso, que no lo tenía, la verdad no lo tenía. Y, Si bien está,、eh, desde el punto de vista organizativo, está un, un escalón por debajo de la Liga Nuestra, ¿no? La Liga Nuestra todavía sigue organizativamente sigue siendo, g u s i e para mí, la mejor liga de Latinoamérica. Pero acá, económicamente y de calidad de extranjeros y de, de talento, me parece que están en un nivel tremendo la, los j u g a d o r e s que hay hoy en día en la Liga Brasilera. ¿Galle? No, desearle una, una buena temporada. Este, agradecerle mucho el tiempo、eh, y que siempre esté con, con buena onda y buena predisposición para poder charlar con nosotros. Y, y, y un saludo enorme para, para Nico, lo estaremos molestando seguramente en los próximos días también a él. Para, usamos, para ¿Te para parece gallego、estar? que l usemos a Maxi tipo corresponsal?、Y、hay que usarlo como corresponsal. Que nos que produzca como la como nota. Corresponsal porque el tipo ya se está dedicando a otras cosas, s v i t e Y ponle en cuenta una beta acá. ¿eh? ¿Eh? ¿Me dejas la última? <risa> Te pregunto, Maxi,、vale, vale. así de acuerdo a la información que tengas,、eh, y si es que te contaron algo en el, en el club, o leíste o hablaste con algún dirigente,、eh, ¿de qué va el desembarco de la NBA en el nuevo basquete de Brasil? ¿Es solamente económico el tema? ¿O ya le han contado algo más? Mira, la verdad es que, o sea, oficial todavía no hay nada porque no se firmó. Hay un rumor no grande, muy grande, de que ya está el acuerdo、eh, cerrado. Eh, de qué va, no sé, pero sé que lo... hay, algo, hay algo claro.、Eh, Brasil es el país de Latinoamérica que más potencial n b a tiene, ¿no? Desde el punto de vista físico, desde el punto de vista atlético. Y, y a l n b a tener un país con, con una cierta cantidad de millones de habitantes, como tienen ellos,、eh, es interesante desde el punto de vista del negocio. Y creo que por ahí va la mano, ¿no? Claro. Maxi, un abrazo. Gracias por, por estar, por dialogar con nosotros desde, desde Brasil, contando bueno, un poquito de la historia de ustedes ayer en el debut, en esta edición número 7 del nuevo Basquete de Brasil, y, y también por contarnos un poquito cómo, cómo anda por allá、eh, el querido Nico Chanela. Bueno, gracias chicos. La verdad que lo, los escucho cuando puedo por internet.、Eh, no son muchas las veces, pero cuando, cuando me dan los horarios lo, los escucho. Así que les dejo un abrazo grande y sigan así. Bueno, muchas gracias a vos. Un abrazo. Abrazo Maxi,、sí. abrazo. Maxi Stanich. Chao, c h i o Base del Palmeiras, uno de los equipos más importantes del fútbol, uno de los clubes...